La canción De ese tan exitoso álbum llamado The Final Countdown de 1986. 86, sí, de ese álbum sonaron The Final Countdown, el sencillo principal que le daba el nombre al álbum.、Eh, la otra que sonó de ese álbum es Rock the Night, también, u f qué gran canción, con un muy buen video. Love Chaser, Hubo otra canción llamada Cherokee, pero creo que fue después. Creo que c a r r y fue el cuarto sencillo de este álbum que logró importantes posiciones en los listados europeos. Pero aún más allá, el, la hazaña que significaba para e u r o p e al otro lado del charco, ocupar primeros lugares con The Final Countdown, fueron、eh, muy importantes en el Hot 100. Y c a r r y no sé si alcanzó, creo que alcanzó hasta el tercer lugar esta, esta canción, la baladita de este álbum, que tenía como novedad que. うん。Mm hmm. Al final, los conciertos o la gira de este álbum no estaban con el guitarrista original, que era John Norum. Ese guitarrista se fue, grabó el álbum, se fue, alcanzó a hacer algunos conciertos, pero al final, Kim Marcelo, el guitarrista que llegó para cubrir el puesto de Norum, fue el que al final se convirtió, creo yo, en el guitarrista más reconocido de la banda Europe. Algo de historia ahí en medio de, de las canciones. Están ustedes bastante atentos al Twitter, a Instagram, en Back to the Music en la página, en WW. w www.radio.com.co también están dejando muy buenas solicitudes musicales, me alegra muchísimo. Se me pasó ahora, quise la tanda de ciudad de saludar a l e j e Cafetero, pero por favor, los oyentes en Manizales, los oyentes de Pereira, que sé que son muchos, y en Armenia también hay otro tanto. Entonces, para los que q u i e r e n oír buena música, arrancamos una nueva hora de programación, vamos hasta las dos de la tarde, nuevo horario, DJ n i l s o n Pacheco en la consola. Yo soy Montoya y. En medio de todas estas canciones, todo lo que ustedes me están pidiendo, hay de todo. Hay ochentas, noventas del dos mil para acá. Español, ya les estoy armando la tandita que va a traer, por supuesto, la canción de Bizarra Bishakira. Ahí vamos a arrancar con esa. La están pidiendo mucho, así que bueno, vamos a darles gusto. Sé que ha sonado no sé cuántas veces, pues una más. Una más que le quita, pero sí le pone.、Eh, algo de Miguel Mateo se están pidiendo, algo de los Rodríguez o de e s t é r e o que no puede faltar. c a f é t a Cuba, veo a los fabulosos Cadillacs. s q u e quieren oír? Al final, ustedes son los que me ayudan a armar la tanda por ahora. Esto que empieza a sonar se llama Say You w o n t Let Go, del artista británico James Arthur en camino a Cyndi Lauper y algo de Survivor. I met you en. I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing off. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I p u l l e d you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think you should get some rest. Take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, when I've b e t e r i forget that I'm older. I wanna dance with you right now. a h、oh, you look as beautiful as ever. And I swear that every day y o u get better. You make me feel this way somehow. y la música con el sello W. En W. r a The Tiger del álbum llamado a sí mismo de 1982 de la banda norteamericana Survivor. Esta canción, pues claro, me imagino y por eso sentimos todas las ganas de boxear cuando la oímos, porque e s la canción principal de Rocky 3. Sí, Rocky 3. Entonces, pues, por supuesto, hay canciones que se nos quedan en la memoria y cuando han sido canciones de película, pues aún más. Por eso, cuando empieza a sonar esta, y hay otra que se llama Burning Heart, que también lo invitan a uno como a, como a darse puños, como con alguien o con algo, con la almohada. Pues son canciones que lo invitan a uno como al cardio, ¿cierto? Como al ejercicio, como al acelerarse, como nos sentimos todos como en pantaloneta. Bueno, ustedes me entienden. Eye of the Tiger de la película Rocky 3. Para todos los que están ahí, aprovecharon para hacer algo de saltar el lazo, en fin,、eh, algo de ejercicio. Tenemos de todo. Algunos oyentes me dicen, ay Montoya, está muy romántico hoy. Otros me dicen, ay, música para hacer ejercicio y para trotar. Y otros me dicen, música en español. Bueno, para todos los gustos y por eso tenemos la música a nuestra disposición. Nada como el poder de una gran canción para cambiar el día, para cambiar el estado de ánimo, para cambiar la cara. Y por eso, entre DJ. Nelson Pacheco y yo, Montoya, de aquí hasta las 2 de la tarde nos vamos a encargar de eso. Son las 12 del día, 19 minutos. A esta hora ya algunos van pensando en el almuercito, en qué hacer, cuáles son los planes, disfrutar del domingo en la tarde. Este fin de semana se acaba hoy, hoy, mañana ya es día hábil. Y a propósito de mañana. Mañana tenemos contrarreloj. Las noticias que buscan el tiempo que necesita, junto a Rosario y el equipo, vamos a arrancar un nuevo horario. A las cuatro de la tarde arranca a partir de mañana contrarreloj. q u é hay entre tres y c un a t r o u programa nuevo de salud y algo más. Conducido por Paula Bolívar, con Carolina n o v a Entre ellas dos nos van a llevar por un viaje maravilloso entre el bienestar、eh, y estar bien. Ser conscientes de que hay que estar bien, emocional, físicamente, como usted quiera. Mañana entonces, de tres a cuatro, salud y algo más. Y a las 4 de la tarde, nuevo gran horario estelar de contrarreloj. 4 a 7 de la noche. Con las noticias que busca en el tiempo que necesita. Seguimos con más música. DJ, de pronto, esta canción de Journey que me pidieron hace un par de horas. Que hasta ojalá esté ahí todavía el oyente que la pidió. Es esta, tal vez. Sí, es esta. Se llama Faithfully. Es de la banda Journey. Así que vamos a oírla con mucha atención de la discografía tan extensa de esta banda. Y bueno, en camino a algo de Culture Club. You a o s o e n 本当、YAESW Radio、La Voz del Mundo. I don't want to know, k no, w k no, who's taking you home, oh, oh, oh, I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't want to know, no, no, no, who's taking you home, oh, oh, oh,、I'm、loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't want to know. And the more I drink, the more I... Oh, I'm、oh, loving you so, so, so, so The way I used to love you o h I don't wanna know And every time I go out, yeah I hear it from this one, hear it from that one t h a t you got someone new I see but don't believe it e e p in t o my head, just under my bed Baby, I'm just a fool、oh. You think of me, we used to used think What me we be So, so, the way I used to love you, no, no, no, no, no Who's taking y o home, home, home, h o m loving you so, so, so, so The way I used to love you, oh, oh, o No more please stop, no more no hashtag booed up screenshots No more trying to make me jealous on your birthday You know just how I make you better on your birthday Oh, do we do you like this? Do we woo you like this? Do we lay down for you? r Touch you put you like this Matter of fact, never mind, we g o n let the past be Maybe he is right now But your body still I on the wanna taking you way used moon l v o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 Es la música de W Radio Colombia en este domingo, pasado el mediodía, son las 12.33 minutos ya. Y ustedes tienen tres maneras de comunicarse con este espacio: para pedir música. ¿Qué quieren oír? Es muy fácil. La respuesta la pueden dejar en Twitter, arroba W Radio Colombia, arroba Monto 40. En Instagram, arroba W Radio Co y arroba Monto 40. Ahí es más fácil porque escoja una foto que yo dé un like o escoja una foto cualquiera y me escribe alguna respuesta o mande un mensaje directo que por ahí están llegando las solicitudes musicales, las más importantes o por lo menos de las que hemos echado mano DJ Nelson Pacheco y yo para esta programación musical de tres horitas. Que tenemos a veces son insuficientes, pero ahí nos entretenemos y, y hacemos lo que podemos para pasar la mayor cantidad de canciones. Y la otra manera es en la página. Ahí usted está en su computador. Si está trabajando, se ganó la posibilidad de trabajar un domingo. ¡Oh! Le entra ese dominical. Perfecto. Es más, si se va de horas extras, mejor porque vayas hasta tarde.、Eh, facture. Acuérdese que es la frase de moda: no, no lloramos, facturamos. Entonces, si está trabajando en su computador, entre a www.wradio.com.co. En la parte de abajo hay una franja negra que debe decir: Escuche aquí la radio en vivo, la foto, el mensaje, el chat. Por ahí también podemos dejar algunas solicitudes musicales. Listo, no, no hay nada más que decir. Así que, ah, no mentiras, í tengo algo más que decir. Es que estaba hablando aquí internamente, mientras son la música, aquí conversamos por lo general y estamos hablando con Nelson, que los grandes o las grandes referentes musicales cantantes de canciones relacionadas con tusas, con desamores, hay un top 3 ya clarísimo. No hay nada más que hacer. Si usted es cantante, es mujer y quiere entrar a este ranking, la va a tener que pelear. Porque yo creo que ya están. No sé las p o s i c i o n e s cómo serían, pero sí sé que los tres grandes nombres de canciones de desamor y de t u s a son Shakira, Paquita la del Barrio y en inglés Adel. e Yo creo que ya、si、se ganaron la fama y a la tienen. Así que si usted quiere ir a dedicar una canción de t u s a de desamor y de volver al otro mal, mal de arrastrarlo y dejarlo por el piso, tiene que ir a su buscador y buscar alguna canción de. Paquita del barrio. Shakira y ella. Se llama Adele. Esto se llama Easy on Me. Ya viene música de m a r i a h c a r e y y viene música de Paul Young. Every time you go away de Paul Young. Esa música en W Radio. w I'm so... おや、oh yeah. Románticos, sí, tengo mi lado romántico, amorosito.、Eh, esta canción de Paul Young, el gran Paul Young, es un músico, un cantante, compositor británico. El primer éxito fue este: básicamente una canción que originalmente fue escrita por Daddy Holt, el mismo de Holla Notes. Daddy Holt, el de Dreamtime, escribió este: Every Time You Go, every time you go Away. Se llama esa canción.、Eh, si、sí, es que me están escribiendo mucho, o u y pero qué romántico! No hay para todos los gustos. ¿O les parece el ojo del tigre muy romántica? No, no. Ahí para todos, para todos los gustos musicales. Y atención, porque se vino la tanda en español, que ya les había advertido que iba a arrancar con b i z a Rap r y Shakira y la Music Sessions、eh, número 53. Entonces, frases para destacar de todas. Yo creo que、eh, ha sido, desde que salió esta canción de Shakira y b i z a Rap, ha sido el primer encuentro internacional del codazo en el carro cada vez que suena. Eh. Siempre la novia, la esposa, la pareja, ella. a、eh, s e oyó, no? Ya, ya, ya, ojo, me cambia por dos de veintidós. Oiga, a s i vio? Ya las mujeres facturamos. Ha sido la canción de los codazos. Como cuando uno ve una película en el cine con la novia o con la esposa o con la pareja o con ella y pasa alguna escena de alguna infidelidad. me dice, s ¿sí、i vio, no? Andará en estas, ¿no?、Eh, bueno, en fin, vamos a disfrutarla. Repito, esta canción casi no ha sonado. Eh, creo que vamos a pasarla y a sumarle un poquito más de esas cifras históricas que tiene esto que es, suena así. I don't know. ピカピカ、ピカピカピカピカピカピカピカ s、so、Okay. m un poquito también. b i é と。 なんで